Hola, buen día, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andás vos, bien? Bien, bien, bueno. tratando de bajar un poco las revoluciones después de, de tanto trabajo. Bien, eh, contanos ese trabajo, a ver, a, y a la audiencia, eh, ¿qué fue lo que ocurrió en las últimas horas en el Favaloro? Bueno, eh, se pudo realizar primero un, una ablación multiorgánica, es la primera el primer operativo que hacemos dentro del hospital nuevo, eh, mm. la verdad que, que encontrarnos en un lugar nuevo eh, y poder dar respuesta ¿sí? a, a la población, eh, logrando exitosamente eh, que un donante sea muy orgánico, es de, la verdad que es para reconocer el sistema de salud que tenemos. Mm. Eh, la verdad que... El operativo comenzó el día martes a la madrugada y recién se pudo concretar el día miércoles a partir de las 8 de la mañana con inconvenientes de factores externos que ya eran ajenos a nosotros. Esto estaba programado para el martes a las 7 de la tarde, 20 horas y por un alerta meteorológico retrasó todo. Y mm. eso es un inconveniente para nosotros porque... Cada hora que va pasando se van deteriorando este, las funciones orgánicas y, y eso es lo de reconocer, de lograr un mantenimiento de casi 36 horas en una terapia intensiva y que los órganos hayan permanecido vitales y que después se hayan podido trasplantar. Es un reconocimiento a todo el personal de salud, médico, administrativo... Eh, y aparte eh, el compromiso que tiene el hospital favaloro también con respecto a la, a la procuración y a la donación Pero, eh, javier estás eh, diciendo que se pudieron trasplantar los órganos Eh, finalmente eh, mira la paciente fue una donante multiorgánica, la cual donó corazón pulmones hígado y riñón y también córneas tejidos participaron tres equipos de afuera, eh, vino la Fundación Favaloro, que realizó la ablación pulmonar vino el Hospital Italiano de Buenos Aires que realizó la ablación hepática y renal, un equipo también del Hospital Italiano de Mendoza que hizo la ablación cardíaca y nosotros participamos nada más para la ablación de tejidos que fue de corneos ¿sí? Sí. Eh, por ahora se trasplantó eh, corazón eh, pulmón y renal ¿sí? uh -huh. los dos riñones, eh, todavía hepático no lo tengo confirmado ¿sí? uh -huh. pero bueno, a veces se retrasa en el sistema eh, cuando se va actualizando uh -huh. y después con cornea seguimos distribuyendo la, uh -huh. porque los tejidos nos dan más tiempo, en cambio estos órganos uh -huh. eh, casi se ablaciona y se implanta inmediatamente uh -huh. Javier, ¿cuántas personas eh, estimás vos, hay involucradas en un operativo de este tipo? Mirá, eh solamente en el lugar donde se encuentra el donante, ¿sí? el donante multiorgánico, imagínate que eh, ese donante está en el, primero en una terapia intensiva donde intervienen enfermeros, los médicos intensivistas que están haciendo el mantenimiento justamente de esos órganos artificialmente, y mientras tanto van pasando esas horas, intervienen también diferentes especialidades, diferentes servicios, en los cuales... Por ejemplo, interviene el laboratorio de guardia, el laboratorio central, eh, interviene el banco de sangre, diferentes especialidades como, por ejemplo, cardiólogos, ecografistas, ¿sí? Entonces, eh, se van sumando muchísima gente que interviene en cada uno de esos procesos. Y después, cuando el donante pasa a quirófano, ¿sí? Eh, ahí ya intervienen instrumentistas enfermeros de quirófano técnicos anestesistas más la gente que viene eh, de los equipos de ablación, y después tenemos que hablar también de los administrativos que es fundamental, principalmente los de Cuca La Pampa en este caso Adrián Bartel y, y después la, las personas de seguridad y fundamental el servicio de traslado que son los que coordinan y que eh, la verdad que siempre es eh, de destacar, porque nunca tuvimos un retraso, desde que llegan los equipos al aeropuerto y llegan directamente a quirófano y a la terapia los diferentes equipos y después la salida también está en coordinada. Mm. Imagínate que la verdad en cada en cada operativo mínimo son 60 personas, ¿sí? pero es en el lugar donde se realiza... El, el, la ablación del donante multiorgánico y después de eso vos lo tenés que reproducir en cada lugar donde se va a realizar el trasplante de cada de uno de esos órganos. Claro. Así que en cada operativo de un paciente multiorgánico estás hablando de más de 100 personas que intervienen. Mm. ¿Sí? Eh, eh, Javier, y eso es sí. destacar porque es coordinado. Claro. Eh, Javier, eh, te, eh, te hago otra consulta con el tema de los trasplantes. Eh, ¿Hay algún pampeano o pampeana que haya recibido alguno de los órganos que ablacionaron ayer? Mirá, eh, por eso eso siempre, sí. no, nosotros siempre lo, lo destacamos. Eh, si nosotros no tenemos la posibilidad de procurar, ¿sí? por ejemplo, ablacionar eh, riñones, ¿sí? Sí. sí eh, nunca vamos a poder dar respuesta a la lista de espera de los pacientes que están esperando, por ejemplo, un trasplante renal. Entonces, esto es importante. Mm. Eh, sí, es, es real de que dos pacientes pampeanos fueron trasplantados sí, renales, porque creo, justamente okay. es directamente proporcional. Por, por por, si nosotros este, podemos dar respuesta, automáticamente se favorece un paciente pampeano. Claro. Bien. Eh, ¿qué, ¿Qué dice la ley de, de trasplante con el tema de los datos? Eh, ¿Son confidenciales de tanto de la persona que se somete a la oración? Claro, sí. Nosotros en realidad eh, siempre nos manejamos con mucha responsabilidad con respecto a la comunicación. Mm. Eh, ustedes también como medios siempre fueron muy respetuosos. Nosotros, imaginate que nosotros comenzamos este, este proceso, este operativo el martes a la madrugada, mm. pero siempre es en potencialidad. Recién lo teníamos confirmado al operativo el día miércoles a la una de la mañana. Entonces mm. todo lo que se dice previamente es, la verdad que en realidad no sale de lo, digamos, de, de Cucai La Pampa o de, de lo hospital <ríe> Favaloro. Mm. ¿Por qué? Porque hay que respetar la confi confidencialidad. Mm. En realidad eso ya está también en dentro de la ley Justina, en la ley 27.447, justamente que habla de la confidencialidad de los datos del donante. del donante, ¿sí? Sí, sí. Obviamente que en ciudades chicas, como nosotros, uh -huh. en la cual todos nos conocemos, ¿sí? eh, se filtran esos datos, pero hay que ser muy respetuosos porque hay que poner una familia detrás. ¿sí? Sí, sí, eh, Javier, eh, has... Eh... Conocido historias de, de gente que por ahí quiere conocer quién fue el donante de sus órganos y que ha intentado por ahí generar un lazo eh, contanos eso porque es importante esto por ahí eh, a quienes hacemos periodismo, comunicación eh, resaltar la importancia de esto que vos estás diciendo de la confidencialidad de todo el procedimiento incluso del después claro En, en realidad, viste ya una vez que se, se concretan los operativos ¿sí? eh, en ciudades pequeñas, sucede después con el tiempo ¿sí? ese contacto. El sí. problema es el manejo de la información previo a que suceda justamente o se concreten estos operativos. Sí. Imaginate que nosotros eh, el trabajo que es de mucho estrés tiene que ver con eso. Ni siquiera te asegura de que porque llegaron los aviones o los equipos a ablacionar, claro. significa que se concrete ese operativo. Porque mm -hmm. si los equipos vienen, evalúan el donante en la terapia y dicen, no vamos a entrar a quirófano, porque en realidad los parámetros de ese donante no nos convencen, no entran. Imagínate si se está informando, y hay una familia del donante que está detrás, imagínate que esta familia que es de destacar? De destacar. Tuvo más de 36 horas esperando a que le entregáramos el cuerpo de su familiar. Y eso es de destacar. La familia en todo momento estuvo acompañándonos a nosotros en este proceso y nosotros hora a hora informándolos a ellos y siempre en potencialidad. Nosotros siempre estábamos diciendo eh, ustedes siempre van a recibir información de nosotros y esa es la información real. Más allá de que en los medios se puedan publicar de que ya están los equipos siempre en potencialidad lamentablemente es así, ¿por qué? porque hay muchos parámetros que hay que manejar que tienen que ver justamente con el ganante por eso la importancia de destacar después cuando eh, estos operativos son exitosos porque significa que tenemos una medicina de alta calidad porque se pudo hacer el mantenimiento de esas funciones orgánicas después de tantas horas del diagnóstico de muerte ¿Y ¿Cuántos trasplantes ya se hicieron este año, Javier? En realidad de operativos de donación de pacientes muy orgánicos en lo que va del año este es el tercero que nosotros tenemos, Ajá, ¿y, el el tenemos y el primero en el Favaloro, uh -huh, uh -huh. y el primero en el renéfa valor y el primero en el después ahí justamente eh hacemos justamente operativos también de donación de córneas sí uh -huh, uh -huh. pero eso ya es diferente porque ese donante es a partir de parada cardíaca, muerte a partir de la parada cardíaca. Para que un paciente o un donante sea multiorgánico, ¿sí? esa muerte debe suceder dentro de la terapia intensiva, ¿sí? porque, porque están todas las herramientas para poder hacer el diagnóstico de muerte y luego hacer ese mantenimiento de cada una de esas funciones orgánicas. Eh, Javier, seguramente esta pregunta te han hecho eh, pero bueno, te queremos escuchar acá en Kermés eh, cuando escuchás al candidato de La Libertad Avanza Javier Mirey hablar de que eh, el sistema de ablación y trasplante en el país se tiene que regir por el mercado de compra y venta eh, ¿qué te provoca eso? Y la verdad, mira, eh, lo venimos hablando mucho nosotros dentro del Consejo Federal de Trasplante eh, la verdad que creemos siempre que habla de un total desconocimiento, ¿sí? primero, porque los números sí, los números son reales, cuando él habla de, bueno, tenemos 7.000 pacientes que están en lista de espera y tenemos 300.000 muertes por año, pero el problema está ahí, no toda muerte significa un potencial donante, sí. eh, hay cada, cada, mira cada 1.000 muertes, hay cuatro que pueden ser potenciales donantes multiorgánicos u orgánicos en realidad y para que eso suceda esa muerte tiene que suceder dentro de una terapia intensiva entonces no significa que cualquier muerte sí eh, es un donante a partir de ahí ¿sí? sí y después poner en duda un sistema en el cual ya lleva más de 40 años que es un sistema que tiene una trazabilidad que es ejemplar a nivel mundial porque el INCUCAI es referente regional y es consultor encima de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la procuración y trasplante junto con España e Italia. Entonces poner en duda un sistema de salud en la cual dar respuesta, pero dar respuesta encima a los más vulnerables, a aquellos que necesitan un trasplante orgánico y que su vida depende de eso, perjudica directamente a ese paciente que está esperando eh, en una lista de espera un órgano, ¿sí? Eh, y nosotros debemos trabajar siempre en este sistema, que es un sistema de salud público, en la, en la Pampa es eh, destacar justamente de que todo esto se hizo a través del sistema de salud público. La paciente, la paciente era una paciente que estaba eh, dentro del subsector privado, estaba en una clínica privada, en la cual estaba en una terapia intensiva, y se comunicaron con nosotros. Y eso también de destacar, ¿sí? Porque ahí se realizó el diagnóstico de muerte encefálica, se le comunicó a la familia y se trajo ese donante para hacer el mantenimiento en un establecimiento público, porque tenemos todas las, las herramientas para dar respuesta a eso, y eso es de destacado. Bien, bien Javier, eh, no sé si quedó bueno. algo que quieras completar, sino muchísimas gracias por estos minutos con Kermes. No, principalmente eh, la importancia de que la comunidad se sienta donante y después tener un sistema de salud que sea comprometido como lo tenemos acá en la Pampa, y esos son los, los pilares fundamentales para que se concreten cada día más trasplantes, y si nosotros no tenemos esa posibilidad justamente de, de primero, de captar estos potenciales ganantes, ¿sí? no podemos dar respuesta, entonces es importantísimo esto que sucede, visibilizarlo, ¿no?